En este momento, bueno, se está desarrollando una actividad en conjunto con el IPPB, en el cual este, se pueden r e e s c r i t u r a r gratuitamente, se puede acceder al cambio de titularidad, este, se puede terminar de pagar este, la vivienda. Y bueno, otras consultas que también están haciendo los vecinos en el barrio Guido. Este, sabemos que es muy importante para todos los vecinos poder acceder a la escritura gratuita, así que se han acercado muchísimos a consultar, a, a preguntar y a sacarse todas las dudas,、eh, ya que, bueno. Eh, lo que quiere el vecino es tenerle la titularidad de, de la vivienda, ¿no? Bueno, justamente me imagino que ha sido una demanda e este espacio donde vienen muchos vecinos y vecinas de tener la posibilidad de traer al IPPB aquí. Así es, bueno,、eh, estuvimos articulando con el IPPB, entonces、eh, se vio la posibilidad de traerlo al barrio, ¿no? Este, para que el vecino pueda acceder, que por ahí, este, por algún tema de, de, de que se trabaja y demás, por el horario, entonces es、eh, más cercano en el, en el barrio. Así que, bueno, sí,、eh, muy amablemente accedieron. Este, hoy son seis personas las que están atendiendo en el IPPB.、Eh, según la consulta, van pasando por la oficina. Y bueno, como vos ves, este, la verdad que la, la gente respondió muy bien y viene a evacuar todas las dudas en cuanto a su vivienda. a y me lo comentabas que la idea es:、eh, bueno, la gente del IPP b tiene ganas de seguir recorriendo otros barrios. Así es, este, por lo que nos comentaba el titular del IPP, b Otero,、eh, van a continuar por el barrio Inalauken y después las 1016 viviendas. Que siempre invitamos a todos los vecinos y vecinas a que estén atentos al cronograma para acercarse y tener bueno, justamente el espacio de consulta más cerca de su casa. Así es, este, bueno, en este caso comenzamos por el barrio Guido, pero bueno, sabemos que van a continuar por los otros barrios y la verdad que,、eh, bueno, le decimos a los vecinos que se acerquen, que bueno, que consulten, que vean si, bueno, si hay que hacer algún cambio de titularidad, si hay que terminar de pagar alguna cuota para acceder a la escritura gratuita. Todo eso, todas esas dudas se pueden sacar、eh, en cada barrio, bueno, que ellos pueden. Pueden ir y acompañar al vecino, ¿no? s o m o s Verónica, como técnica de la casita de Neuen, ¿querés contarnos un poco la importancia que tiene este espacio para el barrio, para los chicos? Sabemos que realizan muchas labores. Así es, bueno, la casita de Nehué, Necos, está desarrollando diversas tareas, diversos talleres, ¿no? En acompañamiento a los niños y a niñas y adolescentes y a sus familias, por supuesto. Bueno, yo、eh, estoy en el, en, en el taller de apoyo pedagógico, en l o s cuales concurren muchísimos chicos, este, pero bueno, también tenemos boxeo, también tenemos、eh, tenis de mesa, tenemos v o l e y tenemos el gimnasio, este. Bueno, Tenemos diversas actividades en las cuales bueno, los chicos y、eh, los adolescentes este, pueden desarrollar. Y bueno, este, como siempre, invitamos a todos, a todos los, los niños y adolescentes y a su familia para que nos puedan conocer, que, que se acerquen y vean todos los talleres que tenemos、eh, a lo largo de la semana.